Creatividad musical al estilo de. La élite s o u n d j a r Puras rolas potentes. Escuchen la música. Sientan la presión. Respeta los rangos nuevos. Toda la competencia tiembla. Ya basta de t a l e n t